30 ventas arroba nadirargentina Suéltate Señoras y señores esto es Uno Contra Uno Radio Yo tengo 60, todavía no me solté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 de la semana con el resumen habitual de los días viernes con muchos testimonios el primero fue el de Cláudio Villanueva, uno de los representantes de Luis Escola hablando del presente de Luis, esto nos decía no, Luis está en una etapa de su vida como la tenemos todos los jugadores cuando más se acerca a su hora de paro, ha dejado de jugar en Brooklyn hace un par de meses eh, yo sigo pensando que Luis va a seguir jugando Ofertas o, o llamados o situaciones no le faltan, créanme. Eh, lo que está analizando él, tomó una decisión que es pararse hasta terminar esta temporada. Que hay cosas que dan vuelta, hay cosas que dan vuelta. Las ligas cortas, esta aparición, irrupción económica de China es muy importante. Y bueno, se analizará. Eh, con respecto a lo de Europa, él dijo una frase que es más sentimental que cierta, pero que pesa mucho, que es... Él no se vende en Europa cuando en otro equipo que no sea Vasconia, con la camiseta de Vasconia. Pero también te digo, esto es un deporte profesional y la dinámica del deporte profesional. Si la oferta es contundente, Fabián, después uno la estudia. en cambio Villanueva contándonos la actualidad de Luis Escola acerca de sus declaraciones a Federico Subioles después de su estadía. En Hong Kong, donde Argentina, bueno, le fue otorgado Mundial U16, donde entramos por la baja de Brasil a U19, por todo lo que se está haciendo, esto nos decía el presidente de la Confederación Argentina. En el caso del de Mundial U17, inicialmente eran 16 sedes que postulaban, quedaron tres finalistas, y uno, bueno, cuando llega a esa distancia, creo que, que ya demuestra que ha hecho una propuesta seria y sólida, ¿no? que, que era un poco el objetivo inicial. Argentina realmente en estos eh, últimos años, Eh, años ha logrado volver a, a recuperar un poco la credibilidad internacional, sin dudas ¿no? Eh, tuvimos una visita de FIBA que, bueno, visitó varios estadios, eh, hotelería, las ciudades, eh, y bueno, es un listado de recomendaciones, ¿no? En esto nosotros trabajamos rápidamente con, con el gobierno de la provincia eh, para ver si, bueno, ellos eh, entendían que, eh, que estaba dentro de, del escenario eh, posible de realizar esas mejoras, una inversión económica para hacerlo, rápidamente nos dijeron que sí y planificamos eh, el trabajo a realizar y entendiendo también que para nosotros, como te dije antes, Santa Fe es una plaza que en el caso de, de avanzar todo con normalidad, como te contamos que va a pasar, que nosotros vamos a tener en cuenta también para que pueda jugar la selección en, en ventanas. ¿no? El, el trabajo a realizar con el básquet femenino fundamentalmente es ampliar la base ¿no? de, de jugadoras, no por eso creo que que este, este gran aligiente, esta gran vidriera que la Liga Nacional Femenina, que creo que sin duda a través del esfuerzo que está haciendo también la decisión le de gran cantidad de partidos, va a servir para que para que muchas lenas se jueguen, ¿no? Se sumen a jugar a, al básquetbol. De Federico Susbieles a Néstor García, hablaba después de la victoria de Quimsa de Santiago del Estero, frente a Ferrocarril Oeste, el equipo aficionado que quedó afuera de la postemporada una de las decepciones que hubo en la 16-17 esto nos decía el técnico campeón con Venezuela bueno, si, sí, nosotros hemos quedado fuera por porque hemos tenido muchos problemas en el año con, con lesiones con, con que no encontramos regularidad ¿no? nosotros si nos lesionan 5 jugadores en un momento, de los cuales 3 operaron esto no es una excusa, esto es realidad y a eso le sumamos que, que no pudimos encontrar una dinámica de juego pero bueno, el equipo sigue una vergüenza deportiva. Yo quiero explicar esto porque hay tanta estupidez con esto que ya me parece una pelotudez. Este equipo cuando yo vine tenía cuatro extranjeros y uno, tres, perdón, con Mac de nacionalizado. Nosotros tuvimos que traer extranjeros porque él se nos seguía del club y no había nacionales y porque después se nos operan a SADI y no había nacional Tenemos extranjeros como han tenido todos, no sé por qué no, la gente no piensa y analiza un poquito que nosotros tuvimos que traer extranjero porque no había nacional en el mercado. Bueno, claro, ¿no? ¡Clarito como el agua, Néstor García! Nos vamos a Bruno Lava, que super bruno juega esta noche su último partido de una extensa carrera deportiva en su querido Atenas de Córdoba y frente a Instituto del Clásico Córdobés. Hoy se despide de las canchas Bruno Lava, que y esto Sí, la verdad que estoy disfrutando bastante. El hecho de no jugar por nada, de o sea, no tener presión de nada y... La libertad, agradecido al técnico, a mis compañeros, que también me lo están haciendo pasar bien y disfrutar. Sin duda que me hubiese encantado retirarme jugando a o peleando el título del día. Era era la idea de por lo cual jugué esta temporada. Pasarla bien y al menos dejar esa sensación de que me retiré sabiendo que po podría haber salido jugando. Sin duda que superé lo que alguna vez me propuse de chico. Sí, te queda siempre eso que en algún momento desvía un poco el foco de lo que me llegó a estar, no sé, en la selección de haber desviado, cometí errores, errores que puede cometer cualquier chico, que dejó de ser en algún momento de mi, de mi vida el, lo que fue prioridad del básquet, en un momento, en un par de años, dejó de ser prioridad y con lo que uno venía teniendo competencia, se quedó atrás. El club me hizo una propuesta para, para ser manager, de la cual me gusta, de la cual vengo laburando ya hace un año entonces, automáticamente ya deje de jugar, y a estar ya enfocado a full de hecho, anoche no me he podido dormir y la alegría que tenía, y hoy a las nueve y media de la mañana ya estaba en el club trabajando en esta en este cambio roja que le queremos del club De Bruno Olagua, que al Lovito Fernández campeón de la Liga Nacional en cinco oportunidades papá de Gustavo, de Juan Gustavo Ismael Fernández con su querido estudiante de la barriga ya es el primer finalista de la conferencia sur del torneo nacional de ascenso, y esto nos decía... Yo me, me imagino, siempre es importante tener un jugador de calidad, ¿no? Pero eh, si el jugador de calidad no no colabora eh, en algo que ya está armado, por lo cual uno empezó desde agosto a, a pregonar y a, a ya intentar de que sea parte de, del juego y del sistema, Eh, puede llegar a destruir y sobre todo en este tipo de cosas que son eh, decisiones que llegan sobre el final de la, eh, de, la de la de la liga eh, es fantástico, le digo la verdad ya sé, sabemos lo que falta y sabemos lo que lo que deseamos, o sea eh, hoy nada te conforma eh, más allá de, de, que, de que está claro de que la temporada es buenísima me Gustavo Fernández técnico de estudiantes a Julieta González del Solar porque hablamos con ella porque la gerente de relaciones públicas de la liga dio la cara en un video que fue muy criticado en las redes sociales, la charla estuvo muy bien encarada y ella nos contaba lo siguiente el primer momento era con una chica que evidentemente no es jugadora de básquet, eh para invitarla un poco a... Es como la sensación de que, bueno, está descubriendo un poquito el deporte, pareciera que le gusta, está tratando, practica, y en el segundo y tercer spot, la idea es sumar a jugadoras de la liga eh, que le invitan a incorporarse, y el mensaje final, como siempre, eh, tratamos nosotros de difundir es todos están invitados a jugar el básquet. Era invitar a otro a otro público y evidentemente eh, el mensaje, digamos, todo este esta discusión se dio a partir de las redes sociales. Bueno, mira, te voy a decir, nos sirvió como difusión, evidentemente, porque cuando hicimos la presentación, que también invitamos a todos los medios, etc., eh, no tuvo la repercusión que, que tuvo este spot. <risa> de Julieta González del Solar al Pica Mauricio Aguiar, y estuvo franquito en el entrenamiento del Ferrocarril Oeste, el Uruguayo, que tuvo paso por regatas y por Obra Sanitaria nos contaba esto. Pero nada, como te decía, Javier, contento de, de haber vuelto y de haber vuelto un equipo como Ferro que la verdad que está que no que está pasando por un buen momento y en una posición que la verdad que es muy buena. No, creo que es, es un equipo que trata de jugar bastante al básquet Con un técnico que, por lo, por lo que he visto en estos entrenamientos, pide defensa muy dura bueno Y en ataque pasar, pasarse la bola Y después, pues nada, o sea creo que es un equipo, como te decía, que está con, con mucha confianza Y que, la verdad, que están jugando bien Escuchamos al pica Mauricio Algarro Vamos a Corrientes, porque ahí estaba Leo Mainoldi San Martín peleando por el número uno de la tabla general, ya es el número uno de la conferencia norte de gran temporada, Leonardo Mainoldi, charlamos con él en uno contra uno. Y ahora van a empezar eh, los play-offs, va a ser una guerra cada partido, y todos lo que ahora es el momento importante de la liga, no se hizo una, una gran temporada, se, se, se hizo una, un gran año, muy largo, un, hoy por hoy no estamos teoría, jugando el uno el dos, no está asegurado, así que, Todavía nos queda mucho mucho trabajo por hacer, pero, pero viene la parte linda y e importante, ¿no? Sí, eh, realmente yo creo que hicimos un, un grupo muy bueno. Eh, realmente al nivel de cómo de cómo nos llevamos entre nosotros, eh, sobre todo también fuera de la cancha, eh, es excelente. Realmente es un grupo humano muy bueno. Eh. Pasaron las voces de los protagonistas, pasaron las palabras de los protagonistas, los que hacen habitualmente nuestra competencia. Claudio Villanueva, Federico Subieles, Néstor García, Bruno Lavaque, Gustavo Fernández, Julieta González del Solar, El Pico Mauricio Aguiar, Leo Maimoldi, todos hablan acá, todos salen en uno contra uno. Escuchamos siempre todas las campanas. Estos son los micrófonos del básquetbol argentino, estos son los micrófonos de la Liga Nacional. Te lo contamos en uno contra uno. uno contra uno contra radio. Todo el básquet en el aire. Bueno, gran resumen, porque de los tantos protagonistas que pasan habitualmente por el programa, tener rescatar ocho testimonios donde todos dicen y explican sus pareces y, y, y expresan los momentos diferentes en lo que están, realmente estuvo...